Sinceramente creemos que hace falta una mayor presencia del Estado Nacional, eh, un compromiso permanente y estable hasta que no se solucione esta situación, no podemos cesar en la intervención. Nosotros hemos sido muy claros respecto eh, a la posición de la provincia. Nosotros no reconocemos las reivindicaciones de esta comunidad eh, o, o esta llamada comunidad, ¿no es cierto? No, no reconocemos eh su presencia en ese lugar creemos que es una ocupación eh, que no que no está que no es legal entonces esta es nuestra posición